Por acá, ¿cómo estás, Ceci? No, hola, buenas tardes Juan Pablo, buenas tardes a todos, a la audiencia, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos bien, porque bueno, estamos completando una semanita después de las vacaciones de invierno, de algún aislamiento, que siempre, bueno, viste, hay como una lotería media loca, eh, Jessica, y no es que nos estemos resistiendo, ni porfiemos mucho, eh. hay que tomarlo como, como así con tranquilidad, pero siempre hay run run, siempre hay actividad, ¿cómo viene el tema de la, de la Biblioteca Digital Pampeana? Tendríamos que buscarle un nombrecito un, un, un, un más, ¿cómo, ¿cómo le dirías? A ver, ¿cómo le dirías, Juan? Bueno, déjame a Jessy que cuente algo de la biblioteca y seguí eh, con tus pensamientos sí, bueno, aparte. Sí, sí, para aquellas personas que, que no conocen, la Biblioteca Digital Pampeana es una biblioteca de promoción y difusión de obras de autores y de autoras pampeanas y está acompañada con un plan de marketing, entonces... Eh, bueno, está por redes, en la tele, también acá en Radio Kermets, en nuestra radio. Así que, bueno, eh, todos los meses eh, recomendamos un libro y ahora en este mes de julio el libro se llama Juan Batata de Marta Cardoso. Juan que, bueno, Batata y Marta Cardoso. <risa> este, sí. Es una mascota vegetal. Juan Batata, una mascota vegetal. ¿De qué, de sí. qué, de qué época es el, el libro de Marta Elena? Mira, Marta, eh, bueno, Juan Batata, eh, hace unos años ya que está editado por Marta, es un libro que también tiene poesía infantil, muy particular, ya que la batata sería la mascota, no es cierto, estamos acostumbrados que las mascotas son animales, en este caso hablamos de eh, una verdura que sería una, matata, una mascota que se llama Juan. Así que, bueno, este libro es, es muy pegadizo para niños y niñas, también tiene una canción, es muy lindo, eh, se ha vendido en muchas partes del mundo. Eh, bueno, Juan Batata este, tiene lectores y lectora en distintas partes, como El Salvador, Puerto Rico, México, Estados Unidos, España y hasta en Japón. Por eso, bueno, es un libro que es muy importante para que eh, las pampeanas y pampeanos sepamos de, de que existe y que Marta es una escritora nuestra, acá nomás de pico, ¿no? Eh, Marta nació eh, en, el, en el 53, es autor y narradora infantil, bueno, y se dedica a gran parte de, de su obra, es, es literatura infantil juvenil, coordina talleres de socialización eh, con la literatura, utilizando elementos de comprensión lectora, narración oral, siempre destinado a niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Así que bueno, nada, está buenísimo recomendar este libro que se llama Juan Batata, una mascota vegetal, Está bueno recomendarlo ya que se ha leído tantas partes del mundo, que acá en La Pampa eh, nosotros podamos, eh, con este sentimiento de, de pertenencia, de pampeanidad que tenemos apresarnos de este libro Juan Batata. Muy bien, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le podemos seguir dando rosca si queremos hacérselo llegar a, a familiares? Por ejemplo, yo estoy acordándome de mi sobrina y eh, sí. de, de mi cuña. Entonces, este, digo, che, vos sabés que acá este, está disponible y ¿qué hago? Le envío un link. Contame, ¿cómo es el recorrido? Entrar a nuestra biblioteca digital, bibliotecagómezdrumel.org, y ahí eh, lo tenés de forma libre y gratuita. Podés buscar por autor, pones Marta y aparece, o pones Batata y aparece, eh, también por, por título del libro. Así que podés adquirir el libro de forma libre y gratuita en nuestra biblioteca digital pampeana. Muy Así bien. Así que eh, entran ahí a esa, a esa web y ahí después, bueno, estamos en las distintas redes, estamos en Facebook, también en Instagram, Biblioteca Digital Pampeana. Eh, así que, bueno, nos van a poder encontrar por todos lados. Tal cual, este yo te estoy es... etiquetando, mira, mientras contás <risa> todo, yo te estoy etiquetando en la publicación que se ve desde este segundo en nuestros perfiles de Facebook, Jessy. Uh -huh. la, la verdad es que hay una valoración que tendremos que dar más adelante eh, de lo que es la Biblioteca Digital Pampeana, Jessica. Es siempre sí. muy agradable pensar que esto ya está ocurriendo porque en algún momento, eh, en algunas cabecitas, Se, se, se, se veía la carrera digital avanzando por el mundo y nos, y nos pensábamos y nos repensábamos desde, desde aquel momento cómo nos irá a ir, ¿no? ¿Cómo, cuánto tardaremos en estar en esta situación y hoy por hoy, este, bueno, esto es rapidísimo, ¿no? como nos dice sí, Jessie. Se va, dando, hay... se va dando así. Y algo muy importante de este tema de las bibliotecas digitales es que también son inclusivas para personas con ceguera y disminuidos visuales. Porque los PDF, ¿no es cierto? Vos, eh, vos podés acceder al PDF y el PDF te lee el libro. Entonces, la primera vez también que personas con ceguera y disminuidas visuales tienen acceso a bibliografía pampeana porque existe esta biblioteca digital. Entonces, esa noticia que también Alejandra Carranza, que es una escritora pampeana, me dio el otro día así como muy agradecida por lo que estábamos haciendo, es, es muy importante también. Las bibliotecas digitales, estamos hablando de que también son inclusivas para muchas personas que antes no podían acceder más que alguien se los lea, ¿no? A un libro en formato papel se lo tenía que leer otra persona. ¿sí? Tal cual, tal Porque cual. Porque no podían acceder, bueno, y también tienen braille, y tienen otras formas de acceder a la, a la lectura, pero bueno, las bibliotecas digitales eh, también tienen esa función de... Este, de inclusión, que está, que está muy bueno. Una herramienta más para la inclusión y además este, con el enlace de que estamos este, haciendo la compartición de material pampeano, de material hecho en esta tierra. Este, también además nos imaginamos el cariño, fíjate que te mandé ahí, el cariño con el que este, Marta ha escrito y las horas que le ha dedicado. Yo digo porque estaba leyendo la cancioncita, El, el, el, el, el de Juan Batata. En el mundo de Batata andamos en patineta y los que no. y los que tienen apuro en triciclo y bicicleta. Imagínate esa mirada. Eh, seguro que se te ocurrió alguna personita para, para hacérselo llegar, para que lo escuche o para que se lo lea. Mamá o papá sí. o, o la tía más este, cariñosa. Jessica no, ni hablar, ni hablar. Qué ah, buen laburo, ¿eh? Qué buen laburo. Sí, sí. Soy, me, si me permitís, yo me siento parte, ¿viste? De la discusión, ah, sí, así vale. que está no, muy... El Rayo no, Radio Kermés está acompañando a full la biblioteca. Es muy importante el espacio que nos dan y está buenísimo. Buenísimo y siempre, bueno, siempre estas cuestiones de las bibliotecas populares que ustedes, que ustedes siempre nos dan espacio, lugar y nos agradecemos Y aparte nada, forma parte totalmente... De, de la Biblioteca Digital pampeana eh, y eso sí, sí, ni hablar. Sin Buenísimo. Hablar, toda esta difusión que hacen de, y que, de, bueno, que resulta fundamental, es, es nuestra tarea tampoco, Jessica es como para medalla ni nada, pero es nuestra tarea, está muy bueno estar colaborando de esta manera, por supuesto. No, a, en este caso con la captura de voces es, es, es indispensable, para que bueno, viste, para, para hacerle como una jugada al tema de la concentración, ¿no? La concentración de poder y la concentración de los medios hegemónicos. Así que tenemos que ponerle pilas a estos, a estos medios comunitarios, y eso para que todas, to todos, y todas podamos expresarnos en Mirá este qué mundo lindo. para poder dar nuestras posturas, ¿no? Y nuestros, nuestros puntos de vista, que no necesariamente son aquellos que, que imperan. Tal cual, tal cual. Qué lindo lo dice Jessica porque te hace acordar de que, claro, cuando lees tanto Infobae no te enterás de Juan Batata, por ejemplo, que es el libro recomendado del mes de la Biblioteca Digital Pampeana. Es este, muy sencillo y muy cierto lo que decís, Jessy. Che sí, bueno, vamos, estamos en, en, en tren de espera ahora para la próxima recomendación. Este, uno creería que hay, este, que hay o, o, o se preguntaría sigue, o, cuánto, pero sigue hay Alejandra mucho, ¿no? Carranza, Alejandra Sigue Alejandra Carranza con su libro, así que ya les voy a pasar el número para que la puedan llamar, que está esta escritora no vidente y para que les pueda contar toda su experiencia. Buenísimo, buenísimo. Ah, así, así haremos y así se nutre una producción. ¿Escuchás? Vos que escuchás Radio Kermesi, por ahí no te uh -huh. estabas percatando. mira tuvo que venir Jessy para que nos pusiera en valor un poco. En <risa> valor a nosotros. Jessica, no, no, bueno, che, Jessica, tenés, este, hay algunas novedades del mundo de las eh, bibliotecas populares eh, eh, alguna iniciativa que esté saliendo de, de cultura en la provincia o algo que nos que nos quieras contar este paralelamente a esta presentación a esta recomendación eh, ahora no bueno en particular en nuestra biblioteca y en otras se están desarrollando los diferentes este eh, programas que ha enviado conabí que tenemos uno que es por más lectores eh, por más lectores, plantea este, un programa de estimulación de la lectura y en nuestra biblioteca estamos haciendo un taller sobre eh, aplicaciones colaborativas, diseño gráfico y lectura. Eh, así que, bueno, ahí tenemos unas tablets con los chiques del, del barrio para aprender a utilizar diferentes programas y hacer una combinación de eso con la lectura y que puedan hacer sus propias también asignaturas, cartas de presentación y todo lo que plantean este, tarjetas de presentación y eso de niños y niñas para que puedan llegar a utilizar la tecnología desde un lugar, desde la, la utilidad y eso para que también se pueda, eh, puedan eh, saber cómo, cómo acceder a diferentes aplicaciones eh, colaborativas de forma libre y gratuita que le puedan llegar a servir en su vida y en el futuro y en todo, ¿no? Y bueno, y ahora tenemos uno de medio ambiente, vamos a empezar ahora una huerta con la Comisión Vecinal de Villa Liza y los chicos del merendero que eh, nos han prestado un lugar para hacer una huerta, así que ahora vamos a arrancar Bien. con eso y medio ambiente, sí, buenísimo, buenísimo eso, así que estamos ahí con, con ese tema, mañana tenemos reunión para terminar con todo eso y para arrancar con ese, con ese tema también, así que eh, excelente. Y bueno, y estamos con esto de la Biblioteca Digital pampeana Queremos ver si podemos agregar los pueblos. Eh, vamos a ver si armamos una solapa de pueblos donde este, se, pueda, eh, se pueda explicar las historias de los pueblos, a ver, de autores y autores pampeanos de cada pueblo, que se vayan sumando en las municipalidades. Y un video queremos hacer con fotos de pasado y presente de las instituciones más importantes del pueblo, el centro y eso, y también a lo que hace a las bibliotecas, las editoriales y las librerías de cada pueblo, ¿no? Donde se pueden adquirir todos los libros y eso en cada pueblo. Así y eso, que ¿Y eso en cada acceso? pueblo, en cada localidad tiene una importancia bárbara, ¿eh? La verdad es que por ahí quienes caminamos este, la capital pampeana y cansamos las calles de las grandes ciudades, de las grandes urbes pampeanas, nos olvidamos de lo importante que es la difusión en cada una de las localidades sí, y pueblitos sí, de la provincia. Y y ese va a ser un material, todo va a estar dentro de nuestra, nuestra, página, nuestra página web, así que va a ser un material re rico para poder estudiar y para hacer un montón de cosas también en las escuelas con respecto a eso y para poder conocer nuestros pueblos Y va a estar todo, todo ahí, y todo lo que hace a, al tema editorial, todo lo que hace a los libros, ¿no? Y esto de, de la lectura y de los libros. Así que, bueno, ese es nuestro próximo proyecto que vamos a ir sumando ya el mes que viene en Sasolapa. Y bueno, ahí vamos. Todo Entonces, disponible a, a un solo clic, Jessy <risa> A un solo clic. <risa> ojalá ojalá sí. estemos este, en, a, a tiempo de mostrarlo cuando ocurra, y por supuesto va a ser este, de muy buen ánimo que lo vamos a hacer. Ahora, por supuesto, te agradecemos esta, esta, este convite a Juan Batata, una mascota vegetal. Jessica, en el mundo de batata salimos de caminata, como no tiene enemigos, va con todos sus amigos. Gracias sí. y hasta la próxima, Jessica. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia, bueno y a Radio Cremes. y bueno, un abrazo gigante, Juan Pablo, vos a, Pau, a todos. Ya. Abrazos, abrazos. Ahí está el espacio de la Biblioteca Digital Pampeana hoy, convidando el trabajo de Marta Elena Cardoso, Juana, Juan Batata, una mascota vegetal. een rato